Entiende, y esa equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir, aunque me lo Bueno, segunda jornada de repudio y visibilización de la violencia hacia personas en situación de calle. Es una actividad que un grupo de organizaciones sociales, políticas y comunitarias, junto a vecinos y vecinas sueltos, digamos, no organizados ni organizadas, eh. van a llevar adelante el próximo fin de semana, el sábado 7, de 11 a 13. A mí lo primero que me sorprende, obviamente no me sorprende la, la acción, pero sí me sorprendió cuando leí que era en Cabildo y Juramento. Totalmente. porque eh, Porque viste que estas acciones en general son en la zona sur de la ciudad o son en lugares visibles, de no sé, el Obelisco, o la Plaza de Mayo, o el Congreso, pero es llevarlo a un barrio donde además el... el eh, Eh, el sentido común indica que es un barrio de clase media, clase media alta. este Fue lo primero que me llamó la atención de la actividad. este Bueno, vamos a, a, a meternos en la, en la charla, si te parece. Eh, vamos a charlar con Daniela. Daniela es integrante de No Tan Distintas. Ya charlamos con Daniela alguna vez y está aquí para, para charlar con nosotros. Eh, ¿Cómo estás? Fernando Tevele aquí, Daniela. Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenas noches a ¿Cómo? todos. ¿Cómo va? Bueno, muchas gracias. Bien, bien. Muy bien, muy bien. Bueno, eh, hubo como un, un momento de eh, hace algunos meses que se hablaba mucho de las personas en situación de calle y los diferentes tipos de violencia que eh, reciben, más allá de, de que la situación de calle ya es una violencia en sí misma. También acompañado un poco por el, por el censo que se hizo, ¿no? Claro. Claro. Eh, pero eh, la verdad es que ahora ya casi se habla poco y nada, como si la situación se hubiera resuelto. y, y sí, la, la situación claro. no, se, no se resolvió claramente y ustedes salen con una actividad nueva, contanos un poco de eso. Sí, sí, bueno, llegué a escucharte un poco cuando hablaban recién respecto de, del, del barrio, de Belgrano, ¿no? Bueno, eh, Cabildo y Juramento es un lugar donde elegimos hacerlo esta vez por eh, organizaciones históricas de la problemática, una de ellas es, eh, hace casi 20 años que tiene una cena que todos los jueves sirve a, a decenas, cientos de compañeros en el Gomero, la orga se llama así, el, el Gomero de, la, de Barrancas. Eh, ellos han tenido episodios de violencia muy graves, eh, uh -huh. similares a los que estuvieron en Mataderos donde fue nuestro... Nuestro primer encuentro enmarcado en, en las violencias, como sí. decías también, eh, también con gente que les ha querido prender fuego, también con gente que han reducido las fuerzas de seguridad de manera muy violenta y los han golpeado muchísimo. Entonces, bueno, esta producción eh, de, de la violencia, desde los discursos de odio que se transforman, se traducen en violencia social, institucional, Eh, bueno, hay que seguir denunciándola, y la situación de calle no es un hecho climático, y aunque haya un operativo frío que acaba de cerrar paradores porque parece que la problemática solo pasa en el invierno, nosotros y nosotras y nosotras hemos salir a decir que no es así, al fascismo hay que combatirlo todo el tiempo porque se instala y se reinstala permanentemente, así que bueno, ahí vamos a estar este sábado a las 11 de la mañana. Daniela, eh, no puedo evitar preguntarte algo que, que te pregunté la, la vez pasada cuando hablamos en el marco de la, de la actividad que se hizo en Mataderos, eh, que mm -hmm. tenía que ver con, con los vecinos y las vecinas de la zona, que, que quizás les, les puede llegar a, por lo menos cuando hablábamos en Mataderos, les puede llegar a llamar la atención eh, la actividad, está buenísimo, es la idea también que que se vea, eh, y la reacción de los vecinos y vecinas puede ser muy diferente. Eh, en este caso, ya pasando a esta, esta zona de la que hablábamos antes, de Belgrano, y con las diferencias que podemos encontrar eh, entre Belgrano y Mataderos, ¿cómo ven la situación? ¿Qué, qué expectativas tienen eh, al respecto? Mira, una de las, de las cosas que te puedo responder a esa pregunta es, por ejemplo, en estos casos de violencia que te contaba, eh, fueron... Vecinos los que filmaron eh, un poco lo que pasaba y que lograron también interceder, digamos no no perdamos ningún territorio eso por un lado no digamos es, eh, como combatir en todos lados eh, la sí, pelea darla claro. en todos lados y por otro lado las organizaciones eh, lo que te, lo que pasa es que las organizaciones territoriales del barrio de Belgrano son las que en toda la planificación de estas movidas nos marcan también un poco los modos y las maneras para poder llegar ahí. ...sin necesidad por ahí de cortar una calle... ...porque no va a ser... ...va a producir un poco lo que me parece que de algún modo estás diciendo... ...que es como un efecto contraproducente... ...como queremos visibilizar las violencias... ...y nos puede llegar a eh, generar un problema con el vecino... ...que nos pueda llegar a decir alguna cosa al respecto de cómo intervenimos... ...entonces va a ser más artístico esta vez... ...va a ser semáforazo, va a ser un coro... ...va a ser tío ya popular por supuesto... sí radio abierta, eh, pero también acompañar un poco la dinámica del barrio para no ser tan disruptivo, es la estrategia en este caso, digamos. Eh, pero estar presentes y hacer mucho ruido, eh, tenemos idea de estar entre dos y tres horas ahí, extendernos hacia la plaza que hay en un costado y bueno, que no sea la última acción tampoco, ¿no? El, probablemente la próxima es en el barrio de Flores, así que bueno... tener en cuenta que la producción de violencia es en toda la capital federal. Uh -huh. Bueno, Daniela, muchísimas gracias por este contacto. y No, por favor, ustedes, salga, como siempre. Que salga buena la actividad. Un abrazo. Gracias, los esperamos. Un abrazo. Hemos charlado con Daniela Camosi, de no tan distintas, este, una de las organizaciones que laburan esta cuestión de las personas que están en situación de calle y las violencias que... sufren como, como consecuencia si sí, ellas son, son una, agrupación, una agrupación feminista que labura con, con mujeres, con travestis, trans y, y lesbianas eh, digo, laburan con gente en, situ en situación de calle en general pero puntualmente eh, las problemáticas eh, en, ese, en ese sentido y con también con riesgo de situación de calle a ver si nos podemos despedir es, es el hit del momento Está bien que lo sea porque la música es excelente y la, no la, la letra, letra también. No sé hacer, no sé el laburando laburando de no la el paso la podemos la blanquear la bella contenida, la contenida, la contenida la que tuvimos durante una hora porque. Se nos vino el estudio arriba, tanto que comenzamos hablando de los brazos nuevos y los micrófonos nos iban cayendo en el medio de las notas y no estábamos hablando de la cumbia. Yo voy a hacer una un solo comentario y yo creo que Nati me va a dar la derecha, vamos a ver qué dice. ¿Querés ocupar el lugar de tu no, madre no, no. bardeándome a mí? Hazelo. No, dale. no es así. Pasó un montón de gente por el estudio y los brazos estuvieron impecables. Yo estoy acá sentado con el brazo, lo moví para donde quise las veces que quise. Y no tuve ningún tipo de inconveniente Vos te sentaste en dos lugares diferentes Con dos brazos diferentes tiraste los dos Y ahora tiene un yo micrófono no nada, me cayeron, no nada Pero vos lo, algo hiciste, algo jugaste, alguna cosa hiciste Yo no quiero no, Ahora tenés un, tenés un micrófono Es con para un, que no está ni a Euge que ocupa ese rol De bardearme al aire Nati, lo y único no. que te voy a pedir es que Ahora cuando terminemos el programa Lo hagamos lo más rápido posible porque Fer está con un micrófono Que tiene un pie apoyado en la mesa Pero me parece que se le va a caer también, así que Tengamos cuidado, cuidemos los elementos del estudio. Vos vas a opinar también, vas a decir algo, vas a salir en mi defensa. Nada, claro, te cuidado. Levantas la. No, no les crean lo que dicen es un cuento, yo sé que a mi abuela le falta medicamento. Sé que a mi abuela le falta medicamento. Es que me importa mi nariz y senda, mientras falla aire en el país es a la urgencia. La ley es el hoy, por. Vivo, Por eso en Por eso en que Macri ya fue, ya fue Si vos querés la recta también Si vos querés la recta también La recta ya fue hasta la semana que fue, si vos querés la recta también Si vos querés la recta también Esto fue La retaguardia La retaguardia Nuestros sueños en formato de radio